Yo vengo del norte de mi provincia trabajando hace más de 25 años con las comunidades de aborigen. por ella misma y por los pequeños productores de lo que fueran las históricas forestales en el norte de la provincia. Me gusta el doctor Hermes Biner, yo no era ni concejal de mi pueblo, nunca fui nada políticamente, sino que tengo un trabajo de base y un acompañamiento desde hace mucho tiempo. Por eso me sigo en esto, usé los cuatro años para darle la fortaleza de ser el congresal o ser el legislador. ...con mayor cantidad de proyectos... ...siempre me interesó eso... ...participe en todas las cuestiones sociales... ...en todos los movimientos... ...no solamente aborigen... ...simplemente la participación... ...ver y conocer que tenemos... ...en la provincia de Santa Fe... ...casi 70 comunidades... ...Mucovitoa... ...en la cual en el norte de mi provincia... ...hay muchos Mucovíes... ...y muchas comunidades... ...Mucovíes es muy importante... ...y que realmente... ...en la provincia se ha avanzado mucho con respecto a los derechos, y no porque sea yo un oficialista hoy en la provincia, un representante, digamos, del doctor Biner, sino porque los gobiernos anteriores, tanto de OEI como de Reutemann, en su oportunidad también le dieron la importancia que tenían. En el norte de mi provincia, todo para que ustedes tengan un, un, una idea, eh, vos nombrás a Santa Fe dentro del contexto argentino, dentro de las 24 provincias, y una nombra alguna, provincia rica y sin embargo no todo conoce la realidad en el sentido de que Santa Fe termina su riqueza en Santa Fe mismo 100 kilómetros al norte yo vivo a 400 kilómetros al norte donde hay una pobreza generalizada y donde la propia Cáritas me pasan un informe de una inmigración casi de 5.000 familias. Esa familia que con dolor vos la, vos la ves, en muchos los casos de los pueblos originarios, engrosando lo que es el cordón de pobreza de Rosario de Córdoba. Y a vos como, a vos como legislador nacional a mí me duele.